Soy Nora de Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Nos encontramos todos los jueves a las 4 de la tarde en las redes sociales. No dejemos de marchar. Estamos en Revista Sudestada, abracémonos ahí. les quiero contar que Alejandro Ochoa, trabajador del campo, en tierras de su abuelo tenía algunos animales maíz y trigo en Cortaderas, San Luis lo secuestraron de su casa el sábado 27 del 3, dos personas armadas y encapuchadas y como su búsqueda no daba resultados familiares y amigos cortaron la ruta 1 a la altura de Cortaderas Alejandro Ochoa tiene 35 años y su familia aseguraba que era un hecho mafioso, directamente ligado a quienes se creen dueños de la tierra. Luego de seis días de búsqueda, la peor noticia, lo encontraron con una verdura en su cabeza, varias lastimaduras en el cuerpo y un corte profundo en su cuello en un lugar donde vecinos y familiares aseguran que ya se había rastrillado su familia nunca fue visitada por ningún funcionario durante todos estos días como si fuera algo normal, un secuestro en nuestro país en Argentina del 2021 se sigue secuestrando gente se la sigue torturando y se siguen plantando cuerpos asesinados Todo un pueblo pide justicia por Alejandro, principalmente sus padres mayores que no tienen consuelo alguno. Que se investigue y sea justicia. También te vuelves a aparecer Santiago y Facundo sin justicia. ¿Hasta cuándo esta, esta impunidad? Queremos que se abran los archivos. Queremos toda la verdad y toda la justicia 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre